Juntos vamos a forjar Un país en el que todos Vivamos con dignidad del obrero, construyamos Contigo seremos más Por la patria socialista Vamos a luchar Junto al 26 de marzo Por principios se igualará A partir de este momento La audición del Movimiento 26 de marzo Lista 326 Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Eh, se nos va enero. Ahora sí que ya entramos de lleno en, en el 2022. Aunque eh, ya estamos, ¿verdad?, lleno con tanta cosa que hay, con tanto tema, con tanto problema que salta, que surge. Pero bueno, sí, terminando ya... Eh, el mes de enero febrero nos plantea la, desafíos importantes desde el punto de vista de la actividad política de la organización de la propaganda y bueno, eh, bueno arrancamos con un saludo a todos los compañeros que están con problemas sanitarios encerrados en sus casas este, bueno, les recomendamos paciencia y bueno, mantenerse informados activo en la medida que se pueda a través de los medios electrónicos y bueno, la recuperación pronta para, para toda la gente y vamos a hablar del tema de la salud porque como los temas de fondo en este país la, la, la discusión de fondo sobre este tema se saltea se saltea no se discute plan B, plan C para que el, el drama de Casa de Galicia drama de Casa de Galicia que los trabajadores viven con tanta intensidad, los, los, los, los usuarios, los pacientes, eh, es un drama. Y bueno, vaya un saludo también a los trabajadores que están dando esa lucha eh, con tanta firmeza, con, con, tanta, con tanta fuerza. Pero nadie habla del problema de fondo que es la mercantilización de la salud, que se ha venido procesando en este país, durante tanto tiempo, y que el Sistema Nacional Integrado de Salud vino a consolidar en un marco que se disfraza prácticamente de socialización de la salud, y es la consolidación de la mercantilización de la salud. La salud como mercancía, no como un derecho humano esencial. Al que accedes pagando y que te prestan el servicio ganando dinero es eh, muy buen, muy buen dinero algunos los grandes las grandes empresas que comercian con la salud el otro día eh, en este tema y en el tema de casa de galicia vimos por primera vez perder eh, perder en la promo al ministro salinas se despeina un poco salinas cuando la movilización de las trabajadoress reclamó soluciones en un marco de, de, de, de, de, bueno, como plantea la la, la, la la integración a hace del conjunto de Casa de Galicia y el hombre se despeinó, se, se destempló y, y que acusó a los trabajadores de, de acordarse de defender Casa de Galicia recién ahora tarde se acordaron de defenderla la verdad, la verdad que no tiene vergüenza, ministro como si la culpa fuera de los trabajadores o de los usuarios Acá hay una responsabilidad gravísima de los últimos gobiernos. Porque cómo se administra el Fondo Nacional de Salud. Vamos a entendernos. ¿Qué implica el Sistema Nacional de Integral de Salud? Que el Estado, a través de EPS, recauda el dinero que los trabajadores aportan para su atención en salud. Lo recauda el Estado. Y... Hace toda la administración de ese fondo y a través del FONASA se lo vuelca a los prestadores pagándole las cápitas que le corresponden. O sea que el prestador ni se molesta en cobrarte la cuota. El Estado te hace todo el trabajo, como con la AFAP, y va la plata. Ahora, el Estado tiene que controlar, está establecido la ley, ¿qué hace ese prestador con todo ese dinero? ¿Cómo cubre los servicios? ¿Qué servicios presta? Y si no hay plata y si hay deudas, ¿no le importa? no es, ¿El Estado no tiene que controlar eso? Porque la plata la pone el Estado. La, la ponen los trabajadores, la ministra el Estado y se la vuelca. No es que tienen el rol de contralor. Más en esta circunstancia, en esta situación que nosotros lo hemos dicho acá cuando la investigadora... De, la, del, del, de todo el tema de AC eh, en, en, en las auditorías surgía que hace contrató durante años un piso, dos pisos a Casa de Galicia de corrido ¿para qué? para sostenerlos ya ya había problemas económicos ¿y dónde se fue toda esa plata? ¿es la culpa de los trabajadores? ah ministro, me parece que no que usted ahí tiene responsabilidades también ¿Entró hace poco? Sí, pero dos años y pico. Y ahora la solución que plantean es... O sea, el Estado se quiere quedar con, con el edificio y porque se precisa para atender la zona norte de Montevideo. ¿Y cómo va a funcionar ese edificio sin funcionarios? Esa política de achique y de recorte le impide aceptar lo lógico, lo elemental. Si tengo el edificio para que funcione, tengo un gente Y la gente está faltando en los hospitales, está faltando en los demás servicios. Entonces, acá no se quiere discutir el tema de fondo y no se asumen, la, no se asumen las responsabilidades. Y no se asumen las responsabilidades y no hay discusión de fondo porque ninguno de los partidos que están en parlamento tienen otra idea de la salud todos defienden este sistema mercantilizado el plante... es más cuando los trabajadores reclaman cuando los trabajadores reclaman los de Casa de Galicia después una asamblea que, que de, de, de, digamos rechazó lo que las FUS le proponía en acuerdo con el gobierno habían acordado para los trabajadores rechazan ese acuerdo que es la solución B, ¿cuál es la solución B? bueno, los socios se van para cuatro mutualistas una de ellas, hoy escuchamos en la radio en Ciudad de la Costa, cerró cerró, era una de las que tenía que prestarse y, y a, a la que iban a ir los eh, los socios y los trabajadores de Casa de Galicia, algunos trabajadores ¿no? Eh, bueno, rechazo eso y plantean como una de soluciones y te, lo, lo hacen in, intuitivamente porque que volver que, que casa galicia pase a ser parte de hace con sus socios y con sus trabajadores y los socios después cuando como ahora te podrá notar se quedan se van yo creo que la mayor parte se quedaría tranquilamente tranquilamente se quedaría no si mantienen lo médico mantienen a los trabajadores mantienen a ah, este lo, lo, lo, lo, los pacientes no quieren que haya una, una directiva que crucre con su con su salud la verdad que la mayoría supongo creo que más que conformes pero eso sería dar un paso en un sentido que ni este gobierno ni los anteriores quieren dar porque reconocer que la única manera de resolver el problema de la salud es recuperar el programa histórico de la izquierda y que fue el programa también del movimiento obrero porque estos trabajadores que pues, se enfrentan a este problema están desarmados hasta programáticamente ¿no? Porque el movimiento sindical, cuando el Frente optó por el camino estando en el gobierno del sistema integrado, desandó el camino de años, desandó el camino de años rechazando el sistema nacional el, el sistema estatal, público y único de salud y sumándose al, a la propuesta mercantilizadora que llevó adelante el gobierno progresista. Entonces, a, eh, los trabajadores intuitivamente agarran para ese lado, pero están desarmados programáticamente. Y ahí está una de las grandes tareas que para nosotros la venimos repitiendo acá, en este programa, que salía a dar la batalla en todos los planos, en el político, en el en la propaganda, y también en el programático, en el ideológico. Hay que recuperar y levantar el programa de izquierda Porque estas crisis, estas crisis que, bueno, estalló casi a Galicia, y vendrán otras, porque la historia es como la historia del sistema financiero, cada tanto eh, pum, se funde un banco y... Y los banqueros quedan ricos y los, los, que estaban, los ahorristas y los trabajadores van a, la, van a la parisa. O sale el Estado, que a ese Estado que todos rechazan, el Estado no el peso del Estado, a salva, a hacer el salvataje de lo que nadie quiere salvar. Entonces, ah, tenemos que poner nuestro programa en, el, en la discusión y el debate. Ahora sí viene el encuentro de la Unidad Popular. Y el encuentro va a tener, entre otras cosas... Eh, ...supongo yo... ...además del análisis... De, ...de toda la etapa que se ha transcurrido... ...la propuesta hacia el futuro... ...también reafirmación... Eh, ...definiciones y reafirmaciones programáticas... ...y en este momento de crisis... ...cuando ante la el avance... ...brutal de la derecha en el gobierno... ...de la derecha la derecha verdadera en el gobierno... ...privatizando... ...desmantelando... Eh, ...reprimiendo... ...aquí no caben las medias tintas... ...como lo hemos planteado en otros temas como lo planteamos con el tema de la tierra, es la hora más que nunca de reivindicar esa raíz gambertegrita y reforma agraria. Y reforma agraria. Y ante el, la crisis de la, de, la, de, de, de la salud, la crisis instalada en la salud, ¿no? que, que ya, el, ya el Estado tuvo que salir a parar la, a, a, a salvar la petiza, se multiplicaron los ETI públicos en plena pandemia, los que negaban construir en el momento que hubiera sido más tranquilo, más adecuado y hasta seguramente más más económico. Y ya estaban hablando de empezar a desmantelarlo y llegó la Omicron y al diablo, se paró, pararon por un tiempo. Pero no tengo duda que la orientación de ese gobierno, e incluso de la oposición política parlamentaria, va a ser ir pasado el temporal desarmando lo público para que vuelva a primar y a campear el interés del privado. Pero volviendo al, al, al planteo, entonces, nosotros más que nunca reafirmar el proyecto de la izquierda, recuperar el planteo programático y la propuesta de solución a la crisis desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista de la izquierda, porque no hay, no hay solución, hay prolongación de la crisis. Se estiran los tiempos de la crisis y en ese estiramiento del tiempo siempre el que paga los platos rotos es el pueblo trabajador es eh, es Juan Pueblo, no hay vuelta. Entonces, si tendrá validez y si será necesario abordar con fuerza y con decisión la tarea impostergable de recuperar el proyecto de la izquierda en todos sus términos, hasta en, en el estilo de trabajo, en la modalidad, en recuperar la militancia como el elemento esencialmente transformador de la realidad política. Y el recuperar las ideas las definiciones las identidades que se han ido borrando en esta en este corrimiento eh, imparable hacia el centro y la derecha de lo que fue gran parte de la izquierda yo lo que comentábamos ya con algunas definiciones que se han tomado en la propia comisión nacional por el referéndum por el sí y eh, ¿No? nombramientos de jefes de campaña etcétera apuntan a seguir deslava, a seguir lavando la propuesta el proyecto en nivel de confrontación con la derecha eh, la apuesta es al al corrimiento a la chique al acercamiento dijo miquelin nosotros no queremos que antetel quede con el monopolio brutal Brutal, todo lo contrario de lo que queremos nosotros, de lo que decimos nosotros y por lo que vamos a pelear y estamos peleando nosotros también en el afán, en el, en el esfuerzo por derogar estos primeros 135 artículos para seguir peleando contra todo lo demás y en particular para seguir dando la batalla en defensa de la seguridad social. Eso que quedó por fuera de los 135 artículos, porque obviamente hay acuerdos, pero que pondremos en la primera línea de debate y de confrontación. Nos encontramos mañana a 12.15, aquí, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.